Her、radio Show.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 A través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Así que bienvenidos a todos a otra edición. Bienvenidos a otra cita más en la noche de hoy, donde prometemos una noche espectacular de puro metal pesado, de ese que le gusta a usted y que me gusta mucho a mí. Y hoy estamos de fiesta. Hoy estamos de party. Bueno, por lo menos yo estoy de fiesta porque estoy en plena celebración de mi natalicio. Ya comencé hace varios días y mi natalicio no es hasta el próximo martes, pero no todos los años usted cumple media década. Así que hay que comenzar a celebrarlo. Desde、eh, tempranito en la semana. Bien, así que hoy estamos de par y hoy tengo un programa especial. Hoy vamos a tener un programa especial porque hoy nos vamos con metal pesado exclusivamente de los años 80. Hoy vamos a pasearnos desde 1980 hasta 1989. Por muchas de las bandas que pasaron por mi vida, lo que fueron parte de lo que fue mi formación en el mundo del de e heavy metal, el mundo dentro de nuestra escena metadera. Así que vamos a estar escuchando desde bandas glam hasta bandas trash. Así que vamos a escuchar un poquito de todo dentro de ese periodo que fue de 1980 hasta 1989. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a tener esta noche. Estamos transmitiendo a través de、eh, Heavy Metal Mansion Metal Pr.com. Pero este programa también será retransmitido a través de varias hermanas emisoras que se han encadenado con nosotros y con Heavy Metal Bunker Radio Show. Entre ellas vamos a estar siendo transmitido a través de c e s a r Radio Rock.com los domingos a las 21 horas desde Bolivia. También vamos a retransmitir a través de Asaltomataradio Rock.com todos los lunes al mediodía desde España. A través de Seno FM Metal Corrosivo.com los lunes a las 6 de la tarde desde México. A través de Frecuencia Online Radio.com los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. A través de César Radio Rock.com The Classic los martes a las 21 horas desde Bolivia.、Eh, a través de Espectro FM 98.8 todos los viernes. A las 10 de la mañana, desde Corrientes, Argentina. Y desde hoy, oficialmente desde hoy, se une a nosotros y se encadena con nosotros Radio Enigma, que va a estar、eh, transmitiendo todos los miércoles a las 13 horas desde Chile. Así que bienvenidos a la gente de Radio Enigma. Y a toda la gente de Chile que va a tener acceso ahora a poder disfrutar de Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que seguimos expandiendo, mi gente. Seguimos expandiendo Heavy Metal Bunker Radio Show a través de nuestros hermanos de Latinoamérica y de Europa. Y vienen más cositas, vienen más cositas por ahí de camino que en la medida en que vayan aterrizando se las vamos a ir anunciando. ¿Ok? Así que. Como les dije, hoy tenemos un programazo especial. Hoy estoy de celebración de mi natalicio número 50. Medio siglo de existencia en este mundo loco. Y hoy comenzamos ya con nuestro despegue. Y comenzamos con una banda que en 1980 se convirtieron en una de las bandas más importantes porque hicieron una hazaña espectacular. Lograron entrar dentro de lo que se conocía como los billboards o dentro de los listados de、eh, canciones más importantes en la industria de la música, siendo una banda de heavy metal. Y estamos hablando de nada más y de nada menos que de Quiet Riot. Quiet Riot lanza su primer álbum Metal Health、eh, en 1983 y. Con ese álbum, específicamente con la canción Common Feel the Noise, que, que dicho sea de paso es un cover de、eh, la banda Slate, pero la versión de Quiet r i o t logra entrar dentro de los Billboard y e s e álbum se convierte en uno de los álbumes más vendidos dentro de la industria, siendo por primera vez un álbum de heavy metal que logra alcanzar. Lo que a su vez abre las puertas para que otras bandas detrás de ellos logren entrar. c o m i e n c e aquella revolución de los 80 de las bandas de hard rock, de glam y todo este tipo de cosas. Pero de su segundo álbum Condition Critical de 1984, estábamos tocando un tema que me gusta mucho, me parece muy divertido y me gusta bastante. Y este era el tema s t a b Your Hands, Clap Your Feet de su álbum Condition Critical de 1984. En la voz de nuestro fenecido Kevin DuBrow. Así que vamos a continuar. Nos vamos a continuar y vamos a transportarnos. Este bloque que viene ahora es un bloque clasiquista. Es un bloque que lo prepare exclusivamente para dedicárselo a estos old schoolers, pero de los old schoolers que vivieron los 80. Y vámonos con un bloque exclusivamente de 1980. 80. Y nos vamos con esto.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 Eh, no sé cuántos se dieron cuenta que, que dije en la intervención pasada que estaba celebrando、eh, mi natalicio de mi media década.、Eh, o sea que tengo cinco añitos nada más. Ok, <coughs> Ya quisiera yo eh, celebrar eh, media década. Pero、eh, en el mundo de la psicología eso se le llama los lapsus lingüe. Sus lenguas no e s o otra cosa que、eh, cosas verbales que decimos que salen del inconsciente y nosotros no nos percatamos de lo que estamos diciendo y realmente son cosas que están en el inconsciente saliendo. Así que、eh, no estoy celebrando media década, estoy celebrando media centuria, estoy celebrando la mitad de 100 años. Este, así que nada. Cosas que pasan、eh, cuando uno se la está dando, porque me la estoy dando. No se crean que estamos aquí a seca,、eh, me la estoy dando porque estoy en plena celebración. Así que si usted se lo está dando también el traguito, la cerveza, el vino, pues mire, salud, salud para todos y larga vida para todos los que están escuchándonos y los que no nos están escuchando también. Bien, mi gente, pero nada. Eh, estamos transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion Metal Pr.com y estaremos retransmitiendo también con nuestras hermanas emisoras que están encadenados con nosotros, como c e s a r Radio Rock.com de、eh, Bolivia, Asaltomataradio Rock.com de España, Metal Corrosivo.com de México, Frecuencia Online Radio de Buenos Aires, Argentina. César Radio Rock The Classic de Bolivia, e Spectro FM 98.8 en Corrientes Argentinas y oficialmente a partir de hoy estaremos junto a Radio Enigma que estaremos transmitiendo todos los miércoles a las 13 horas desde Chile. Así que. Estas son nuestras hermanas emisoras que se han encadenado con nosotros para tirar a volar Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien,、eh, eso que estuvimos escuchando en este primer bloque era clásico, clásico, clásico, como dice el lechón allá en la lechonera. Comenzamos con el papá, con papá Azzy a s b u De su álbum debut como solista de 1980, Blizzard of o s、eh, estábamos escuchando uno de los temas más importantes de ese álbum, y quizás uno de los, álbum, uno de los temas más importantes de la carrera de a s i a s b o r n como solista, y esto era Mr. Krause. Un temazo、eh, de principio a fin, obviamente con la participación. De Mr. Randy Rhodes en ese tema. Así que ahí teníamos un temazo de cuatro pares. Después nos fuimos con una banda que fue parte de lo que se conoció como el New Wave of British Heavy Metal. Y estamos hablando de Saxon, de su álbum Strong Arm of the Law de 1980. Estábamos escuchando precisamente ese temazo Strong Arm of the Lord. A Saxon, una banda que lleva sobre 45 casi 50 años en el mundo del metal, siguen sonando hoy día de una manera magistral. Un bandón de cuatro pares. Y después cerramos el bloque con Casina, con Black Sabbath. En su era de Ronnie James Dio, en su primer álbum de Ronnie James Dio con Black Sabbath Heaven and Hell de 1980, estábamos escuchando precisamente el tema Heaven and Hell, que es quizás el tema más importante de la carrera de、eh, Dio con Black Sabbath, que fue una carrera bastante corta.、Eh, pero que con un impacto bastante fuerte esta semana pasada pues、eh, surgió un debate en facebook ¿no? por unas expresiones que hizo、eh, sharon con respecto a por qué running game de o pues nunca、eh, de alguna manera sustituyó o de alguna manera como que ¿verdad? opacó la, la historia de os y en, en black sabbath y Allí todo el mundo tenía su opinión al respecto.、Eh, algunos opinando ¿verdad?、Eh, de la baqueta sin haber leído el artículo. Y otros pues tienen sus puntos. ¿verdad? Yo para mí,、eh, todas las eras de Black Sabbath tienen, tienen su validez. Claro está, la era de a z y a s b o r n es la era de lo que es o de lo que fue Black Sabbath、eh, en, su, en su originalidad. Una vez entra Ronnie James Dio. Black Sabbath cambia su estilo de música y ya no es lo que era. Para algunos es mucho mejor, para otros no, o simple y sencillamente es algo diferente. Y así, según fue cambiando de line-up y fue cambiando de cantante, Black Sabbath fue alterando lo que en su origen fue. Así que aquellos puristas como yo, Pues seguimos pensando que esa era de a Ash s y Asborn e sigue siendo lo que en realidad era Black Sabbath y que cualquier otra cosa era Tony i o m m i and Friends. Así que, nada, pero cada cual con sus、eh, opiniones. Pero sí, Heaven and Hell fue un discazo de cuatro pares. En competencia, claro, está con el f l l Ether of Us, que fue el disco que entonces lanza a Ash s y Asborn e al mercado. Una vez es despedido de Black Sabbath. Así que ahí teníamos un bloquetazo de 1980. Pero vámonos, vámonos a seguir con música. Y vámonos con una banda que también está de cumpleaños. Y estos son los chicos de Australia. ACTC. de Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Estás escuchando Radio e n i g m a desde Santiago de Chile para el mundo. Ajá, mi gente, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Le saluda a su amigo Dark Nerudas que hoy estamos de celebración de mi natalicio. Hoy estamos escuchando metal pesado de los años 80. Y ese bloque que acabamos de escuchar comenzó con una de las bandas más queridas y más aclamadas en la historia del heavy metal. Y estamos hablando de ACDC. Los australianos que. Desde comienzos de los, o、oh, a mediados, entre comienzos y mediados de los años 70, ACDC ya estaba por ahí dando cantazos. Y al morir su、eh, cantante, b o n Scott, ACDC entra en una crisis de donde conseguimos a alguien con el carisma, la voz, ¿verdad? Y que represente lo que en esencia era ACDC hasta este momento. Y ahí aparece el señor Brian Johnson. Y de ahí lanzan un álbum en el 1980. Y precisamente un día como ayer, julio 25 de 1980, ACDC lanza su majestual álbum Back in Black. Back in Black no solamente es un extraordinario álbum, no solamente es el álbum que revienta las paredes y abre el espacio de ACDC para convertirse en una de las bandas más famosas del mundo, sino que este álbum tiene récord como el álbum de h e a v y m e t a l o de Rock Pesado. Más vendido en la historia, no solamente en el mundo, sino en Australia y en Estados Unidos, solamente siendo superado por el álbum thriller de Michael Jackson, que en realidad es un disco de pop band. Así que ACDC tiene ese récord mundial y un día como ayer,、eh, se celebraron los 40 años del lanzamiento de Back in Black. Y en、eh, honor a eso estábamos escuchando el tema Hells Bells, que es uno de mis temas favoritos de ese álbum. Bien, después nos fuimos con otra banda bastante querida, bastante famosa, bastante aclamada en la historia. Y la incluí, no, no es una banda que incluyo mucho en mis programas, pero siempre ha sido una de mis bandas a s Favoritas, porque es con una de las bandas que crecí, es con una de las bandas que me comencé a formar, y estamos hablando de los New York k i n o s k i s s、um, que ha tenido varias etapas, ha tenido varias eh, eras eh, con maquillaje, sin maquillaje, de música fuerte, de música mediadisco, han hecho de todo. Así que estábamos escuchando del álbum Creatures of t h e n i g h t De 1982, estábamos escuchando precisamente el tema Creatures of the Night. Y después nos fuimos cerrando el bloque con nada más y nada menos que con otros neoyorquinos. Estamos hablando de la banda Man o War, de su clasiquísimo álbum Fight in the World de 1982. Estamos、eh, escuchando precisamente el tema Fight in the World. Que dicho sea de paso, El Barcelona Fest acaba de anunciar que Mano War será el headliner de ese festival junto con Kiss y con Judas Priest. El line-up que han presentado hasta ahora está de puta madre. Así que si la cosa del coronavirus está controlada de aquí a julio del 2021, este chamaquito que está aquí pues estará en Barcelona. Así que vamos a ver qué pasa. Bien. Vámonos ahora、eh, con un bloque de metal en castellano. Hoy nos vamos con un bloquecito de metal en castellano también de los años 80. Y nos vamos con estos muchachitos que se llaman ángeles del infierno.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 Saludo s a todos los que están en el chat,、eh, que están compartiendo con nosotros, no solamente a través del chat de Heavy Metal Mansion, sino también a los que están en el chat de AZ Community, que es un, un grupo que、eh, abrimos en WhatsApp para poder compartir durante la transmisión de AZ Loud. p e r o que los muchachos se han pasado toda la semana、eh, en esas y han aprovechado también para estar ahí. Así que un saludo a todos, a los que nos están sintonizando a través de sus móviles, a los que nos están sintonizando directamente desde su casa.、Eh, recuerde que usted nos puede sintonizar a través de TuneIn. Simplemente nos busca en TuneIn, MetalPR、eh, y ahí aparece y puede vernos. Perdón, puede escucharnos. Pero si usted no tiene TuneIn, pues ya no tiene que pasar por TuneIn. Simple y sencillamente entra a metalpr.com. Y ahí marca radio y sale la barra, le das play y ya puede escucharnos sin necesidad de pasar por el túnel, ¿ok? Así que eso es lo que tenemos para que no haya excusas y no nos、eh, deje de sintonizar. Bien, ese bloque que teníamos era un bloque de metal en castellano, que también montado en los años 80. Y comenzamos con la banda Ángeles del Infierno. De su álbum debut, Pacto con el Diablo, de 1984, estábamos escuchando el tema Sombras en la Oscuridad. Ese temazo en、eh, la voz del de e señor Gallardo, que tenía un vozarrón que eso había que decirle usted y tenga. Después nos fuimos con una de las bandas clásicas y quizás con una de las bandas más importantes. Del hard rock y heavy metal del área de España y del metal en castellano en general. Estamos hablando de Barón Rojo. De su clasiquísimo álbum Volumen Brutal de 1982. Estábamos escuchando el tema Las flores del mal. Y qué muchas flores del mal hay por ahí. Pues miren, hay que arrancar las flores del mal. Decía el Sherpa en aquellos momentos que estaba con Barón Rojo. La primera vez que yo escuché este tema, lo escuché porque、eh, fui a aquellos que se acuerdan de la tienda Discomanía en Plaza Las Américas y había un área de discos importados que estaba en el piso. Los discos estaban en el piso, así este, como que、eh, recostados de la pared. Y yo me tropiezo con este álbum que se llamaba Varón al Rojo Vivo, que era un álbum doble. Y、eh, lo compré porque ya había escuchado hablar de Varón Rojo, porque había escuchado ya、eh, Los Hijos de Caín,、eh, ya había escuchado ese tema. Así que compro ese álbum y desde ahí, pues me enamoré de lo que era la música de Varón Rojo. Y después terminamos el bloque. Con la banda B8, de su álbum El Fin de los Inocuos de 1986, estábamos escuchando La Gran Ramera. Así que nos fuimos para Argentina con B8. Muy bien, vamos a seguir con música de los años 80. Y ahora nos vamos a ir con una banda que es una de mis querendonas、eh, personales. Una banda que desde que la escuché por primera vez, por primera vez bien temprano en los 80,、eh, simple y sencillamente se convirtió en una de mis favoritas. Y estamos hablando de la banda que viene de la Bahía de San Francisco también, pero no es de trash. Estamos hablando de YNT. p l u k a bomb in everyone's ass. They don't keep us alive. We're gonna fight for the right. Bill of war, the bodies of the dead. And you saved. Make the world scared. Come on, show me the sign of victory. you、yeah. w a a a Y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de Clases. La única y verdadera estación del metal en Puerto Rico. Metal desde el 2001, reconocida mundialmente. MetalPR.com Heavy Metal m a n c h r Yes, people, here we are, we are back. Estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Y ese bloque que estábamos escuchando, pues lo comenzamos con nada más y nada menos que con una de mis bandas querendonas, una de mis bandas favoritas en mi carácter personal. Y a estamos hablando de YT. De su clásico álbum m a i n s t r e e t de 1983. Estábamos escuchando precisamente el tema m a i n s t r e e t La primera vez que yo escuché este tema, lo escuché en un álbum que se llamaba Master of Metal. Que era un álbum de estos de, de compilación de bandas. Que tenía、eh, Black Sabbath, tenía Kiss, tenía. Rainbow, tenía un montón de bandas, un montón de bandas, y, y es la primera vez que yo escuché ese ese tema Mean Street. No estoy seguro de qué año era ese álbum Master of Metal, pero debió haber sido como del 83 o 84, porque era como que bien temprano, casi a mediados de los años 80. Y muchas, me acuerdo que inclusive tenía hasta Launes, muchas de las bandas que se com comenzaron a tener popularidad fue gracias a este tipo de álbum. Que tiraba K-Tel o que lo tiraban otras, ¿verdad? Otras、eh, sellos disqueros donde incluía bandas que nosotros no conocíamos y pues ahí las conocíamos y seguíamos buscando y entonces se convertían en parte de las bandas que nosotros escuchábamos y ese fue el caso, mi caso con, con YNC. Bien, después nos fuimos con nada más y nada menos que con ACEP. De su clasiquísimo álbum b o s s to the Walls de 1983, estábamos escuchando ese exitazo de ACEP,、eh, b o s s to the Walls, en la voz del señor u d o que recientemente hizo unas declaraciones de que no había ninguna probabilidad de que hubiese una reunión、eh, de ACEP, porque en realidad en ACEP lo único que queda es un solo miembro original. Y que no había ninguna razón ¿verdad? para hacer una reunión.、Eh, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que ACEP no necesita una reunión de su banda original. Yo creo que ACEP actualmente, con el line-up que tiene actualmente, están sonando súper, súper brutal.、Eh, no tienen nada que envidiarle al line-up、eh, original. No solamente en los discos que han lanzado con Mike Tornillo, sino como ellos están sonando en vivo. Así que. Eh, pues, Good for uh, uh, Udo y, y Good for Ace. Y cerramos el bloque con Halloween. De su álbum Keeper of the Seven Key 2 de 1988, estábamos escuchando uno de mis temas favoritos de ese disco, I Want Out, en la voz de Mr. Michael k i s k e uno de los cantantes estrellas en la historia. De lo que es el heavy metal, específicamente dentro del mundo del power metal. Muy bien, vámonos entonces con un bloquecito. Si te creías que porque era la celebración de mi natalicio no íbamos a tener un bloque candeloso, fuegoso y de metralla, pues te equivocaste. Vámonos con un bloque de estos que me gustan. Y en este bloque todos los temas están dentro de los años 80. E、incluí aquellos temas que fueron como que los primeros temas de trash metal que yo escuché. Y con los que comencé a de alguna manera adoptar el trash metal como uno de mis géneros favoritos. Así que vámonos con este bloque candeloso. ¿Y con quién más lo vamos a comenzar? Por favor, la pregunta ofende. Vámonos con los papás de trash metal metálica.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 Así mismo, mi gente, bienvenidos de regreso. Y no se olviden que todos los jueves a las 10 de la noche, usted tiene una cita con AZ Loud a través de AZ Rock Radio.com, donde vamos a estar compartiendo、eh, de lo mejor del heavy metal durante 60 minutos a través de AZ Rock. Así que. Eh, recuerde que usted los puede transmitir a través de su aplicación. Y si usted por alguna razón se lo pierde, pues y tiene la aplicación, pues va a poder、eh, entrar a On Demand. If you Miss It You Y ahí va a poder escuchar el programa durante、eh, la semana,、eh, porque va a estar ahí disponible durante toda la semana. Así que. AC Loud a través de AC r o c k Radio todos los jueves a las 10 de la noche con este servidor Dark m e t a l a s í que eso era lo que、eh, teníamos. Bien,、eh, tenemos este bloquecito que acabamos de escuchar. Un bloque fuegoso, t r a s h o s o como nos gustan. Y comenzamos con los papás del trash metal con Metallica. Comenzamos de su álbum、eh, Five Fire with Fire de 1984. Precisamente estábamos escuchando el tema Five Fire with Fire. Ese es, yo creo, y hasta mi mejor recuerdo, el primer tema que yo escuché de Metallica. Después, pues seguí escuchando y ahí descubrí que existía el k i l e m o l Pero、eh, hasta donde mi mejor recuerdo da, ese es el primer tema,、eh, porque recuerdo. Muy bien, la carátula del disco.、Eh, después de Metallica, nos fuimos con Exodus, los pioneros del trash metal de la Bahía de San Francisco, de su、eh, álbum debut, Bonded by Blood, de 1985. Estábamos escuchando precisamente el álbum Bonded by Blood. Así que、eh, ahí teníamos a Exodus. Después nos fuimos con otra banda de la Bahía de San Francisco también, que es una de mis bandas querendonas que siempre me han gustado mucho, mucho, mucho. Creo que tiene el dúo de guitarras más espectacular dentro de la escena de Trash y estamos hablando de Testament. De su álbum The New Order de 1988, estábamos escuchando The Preacher, un temazo de cuatro pares, que dicho sea de paso. Eh, Testamen acaba de lanzar un álbum que es simple y sencillamente espectacular. Así que. Y cerramos con uno de los reyes del trash de Los Ángeles, California. Y que ya son unos señores retirados. Estamos hablando de Slayer. De su álbum Raging Blood de 1986. Que quizás es considerado como uno de los mejores álbumes de trash en la historia. Estábamos escuchando el tema Angel of d e a t h un temazo para recordar no solamente a Slayer, sino a Haneman, quien fue él, el, el compositor y el guitarrista、eh, de Slayer durante mucho, mucho tiempo. Y que ya, pues lamentablemente pasó a otra dimensión, pero su música y su legado sigue quedando entre nosotros. Así que ahí teníamos ese bloque. De trash y de candela. Bueno, mi gente, no me queda tiempo para más. Se me acabó. Mi relojito de arena me dice que se acabó el tiempo. Yo les doy las gracias a todos los que nos han sintonizado, a los que me se han inscrito al WhatsApp, a los que han estado en el chat,、eh, a los que me han enviado mensajes a través de、eh, Messenger. Muchas gracias. A los que podemos ver、eh, activo y a los que no podemos identificar、eh, a través del sistema. Muchas gracias. Gracias a todos,、eh, la pasamos muy bien, no se vaya nadie. Recuerden que después viene nada más que la lechonera del rock con Mr. Lechón Atómico.、Eh, así que yo los dejo. Recuerden, gente, siempre mantener precaución y cuidado. La pandemia no ha terminado, esto todavía continúa. Es su responsabilidad cuidarse usted y cuidar a su familia, no es una responsabilidad del gobierno. Así que use su mascarilla, lávese bien las manos, pero mantenga la distancia.、Eh, vea a todo el mundo como si fuera una persona que pudiese infectarlo. Triste, lamentable pensar así, pero es la única manera que podemos mantener nuestra salud y la de nuestras familias. Yo los escucho la semana que viene. Que tengan una extraordinaria semana. Que trabajen poco y ganen mucho. Que beban más y coman más. Así que se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista, baby. Long for my time to come, death m e a n c e d as life. Please let me die in solitude.